Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 421 de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Estamos aquí con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York Y emitido desde Radio de la Azotea Porque hacemos este programa con Lucas Durso el mejor ¿Sí? el, Exactamente, el mejor operador técnico de esta emisora En este día y a esta hora Sí, eso es Perfectamente, aquí estoy con eh, la locución de Liliana Daunes y Quique Pessoa Hola Edu Nashman Hola Lara Que te salga lindo tu programa Gracias Lara Y hola Río, ¿no me saludas? Hola abuelo Hola Río, ¿todo bien, no? Pero yo no veo Y no estamos por Facebook hoy, ¿eh? No estamos por che? Instagram ¿Y por qué no? Porque estamos en haciendo radio nada más. Muy bien. Perfectamente. ¿Podemos seguir? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, así comenzamos la otra oreja. ¿O preferís una otitis de derecha? La otra oreja antifascista. La otra oreja antifascista. Bien, y vamos a escuchar, eh, gracias Valentina, desde Reggio Emilia, pero vamos a escuchar una banda muy cerca de Reggio Emilia, eh, en Módena. Cosa que estuve con, con ellos hace mucho tiempo, eh. con Valentina, estuvimos en, en Módena si sí, eh, comiendo unas pastas eh, muy ricas en lo de silvio tomando buenos vinos eh, bueno esas cosas que uno hace por italia no eh, engordando engordando bueno vamos a escuchar a la banda populares de la emilia rosa esta banda independiente muy comprometida con las eh, luchas y vamos a escuchar un clásico ahí está el Bella Ciao la versión de la banda popular de la Emilia Rosa por la otra oreja una mattina me son svegliato Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'imbazzo. O oh partigiano, cosa mi Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. pellire la sua montagna o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire la sua montagna Sotto l'ombra di un bel fior Delle genti che passeranno oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Delle genti che passeranno Mi diranno il più e questo il fiore del partigiiano bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao questo è del partigino morto per la libertà e questo è il fiore del partigiiano morto per la libertà e questo è il fiore del partigiiano Ver la libertad y de la rosa la sua bandera, ser Estás escuchando desde la otra oreja Seguimos escuchando a la banda popular de Emilia Rosa eh, y vamos a pasar a otro clásico, dice de las hermosas ciudades dadas al enemigo, escuchamos, huimos un día de las áridas montañas. Huimos un día de por las áridas montañas Buscando libertad entre acantilado y acantilado Contra la esclavitud de la tierra traicionada Dejamos casas, escuelas y talleres Convertimos las viejas alquerías en cuarteles Armamos nuestras manos con bombas y ametralladoras Enriquecemos nuestros músculos y corazones en la batalla Un super superlari de montaña Cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo oltradito. Lasciamo case, scuole ed officine, buttammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie, temprammo cuori e mitraglie. en la otra oreja. Y seguimos con la banda popular de la Emilia Rosa de Modena a la otra oreja. Vamos a reconocer esta canción, ¿no? No hace falta traducción. L'internazionale avanti grand particu. No siamo dei lavoratori. Nosso fiore impatto ci è fiorito Una fede llenata in cuor L'anarchia ad emanciparnos De toda l'exploitazione Il conflitto libertario Sera nostra redenzione So come comrades And the west fight let us face The, the internationality Unites the human race So come comrades Oreja latinoamericana Y volvemos a escuchar a Marta Gómez, esta cantora y compositora colombiana radicada ahora en Barcelona. Eh, nos gusta mucho su voz, su sencillez y mm, su trabajo, ¿no? Que, que mezcla los colores, los timbres de la guitarra. Así como lo, lo armónico y melódico ¿no? de, de su voz y las músicas que compone Escuchamos, dedicado a Pablo Cala, un hermano que vive en Colombia De una colombiana La vida está por empezar No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillo y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y canta Que más que nunca una canción precisa el mundo Ale, ale, la vida acaba de empezar La, la, la, la, la, ya, la La, la, la, la,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 Inventamos un final con más colores, ale ale la vida está por empezar. Ale ale no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar, que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Seguimos escuchando a Marta Gómez, Caminando va. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar Y el caracolito en su casa está Y el caracolito en su casa está Luego de un rato te empieza a escampar Y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va Camina solito Cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana Caminando va sirve como abrigo y en el camino el caracol encuentra sombra encuentra paz encuentra el mundo en el camino caminando va. Forma una gota que quedó de una llovizna Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va Cuando acaba el día Camina despacio y va escuchando a las estrellas Que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas Caminando va Camino está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino caminando a escuchando por la otra oreja caminando va siempre lento pero para delante no el caracol así nos enseñan los zapatistas eh, esta canción se la dedicamos también a, a Pablo y a Martín por supuesto de, de Colombia desde Bogotá y ahora seguiremos con Marta Gómez Nos encanta Marta Gómez Vamos a escuchar Si yo fuera Ahí está Marta Gómez Por la otra oreja Si yo fuera Si yo fuera carpintero No tendría ni un ropero Ni un banquito, ni un sillón para mí Si yo fuera zapatero Si yo fuera zapatero No tendría ni chancletas, ni un cordón para mí. cancionero Si yo fuera carpintero no me quedaría ni hacer soy un cancionero de que vale una canción si me la quiero y Eso yo aprendí se va y vuelve a salir y así cómense en la otra oreja gracias soy un cancionero soy un cancionero si yo fuera verdulero soy un cancionero soy un cancionero soy un cancionero si yo fuera carpintero soy un cancionero soy un cancionero soy un cancionero estás escuchando según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 en Mar de Plata, conseguidlo en librería Eureka, falucho 3266, o en el séptimo fuego, bolívar 3675, o escribinos a otraoreja.gmail.com La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. La Otra Oreja Intergaláctica. Tenemos muchos mensajes de Colombia. Pablo Cala dice eh, que, bueno, en relación al caracol, lento pero siempre para adelante, así como lo enseñaron en la Escuela Zapatista, donde estuvimos con Manu y conmigo estuvieron también. Donde nos encontramos con Norita también, en el 2014. Como pasa el tiempo. Eh, Isa de la Plata, contentísima.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 besos Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo no es Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Cuidales y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos si la casa tuya In your patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado rey ales que forman mi canto y al cantar de usted es el pis canto en la otra oreja y ahora escuchamos a chirán shaharborek un clásico a ver es, es imposible no adivinarlo no solo le pido a Dios de león Jeco Saludos a la otra oreja me llamo girránek y vivo en Israel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 Frame. ¿Qué ganas de comer frame? este Estamos buscando en Bar del Plata un lugar donde haya jreim de verdad, picante. ¿eh? Un jreim... Eh, lo vamos a buscar donde sea. Se necesita jreim de cualquier grupo factor, eh, llamando al 472-887 o al 223-52700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 de Charlie Garcia, siendo de la cama al living en hebreo. Masataqal belimosi, cantata gametatrahi, klachta lezer belagata filuvaxemesh, satitat tambasrika, tuved maro minga bial, yadain Sendo de la cama al living Aci'ta salta a patir Uves que tinc a xabar-te a su Ficat a gonifladeigat a filula i aria Aïta pa malum on am Anipgeret gans a can D'aïlo la teta ah, Ceno de la cama li